Comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente en este programa Cosmonautas. Agradables vacaciones. Una ciudad súper, ahora sí, rica, tranquila, poco tráfico, aunque aquí en la ciudad de Guadalajara tenemos casi desbaratado todas las avenidas y todas las calles, pero agradable. Sí, sí muy agradable. Hola Lili, ¿cómo, ¿cómo estás? <risa> bien, ¿y tú cómo estás? Blanca? Muy bien Lili. Ay, qué bueno, pues estamos aquí otra vez en este programa, tuvimos la Semana Santa que no, pues no... No se pudo con el programa, claro, son días santos, uh -huh. hay que respetarlos, ¿verdad? Hay que irnos de vacaciones. Ah, aparte. <risa> porque, porque la mayoría de la años. gente no es de que va a respetar los santos, sino no. más bien se fueron todos de vacaciones. Y viva la Semana Santa. Okay. Sí. sí, pues hoy hoy nuevamente tenemos a, a nuestro invitado. Ricardo. Ricardo. Este, que nos va a hacer el favor de estar aquí y vamos a extender ahora sí todas las pequeñas preguntas que tuvimos, esas grandes pequeñas dudas Buenas tardes a todos. Hola, Hola Ricardo que nos quedamos en stand by con muchos temas Sí, de... exactamente Ricardo, nos dejaste ahora sí como que con varias preguntas que este pues más que nada que tenemos ahí en duda y a ver si este programa todavía nos alcanza ah, bueno. Ajá, que yo creo que no necesitaríamos una semana día y noche Andale. y un buen café moca el... café está bueno sí, para ver, mantenernos ya. despiertos o sea, ya bienvenido, bienvenido, bienvenido ahora ella se quedó porque tenemos una visita muy especial en ah. casa de hecho asumo que nos están escuchando ah, está bueno, mi queridísimo saludos. nieto por ahí de visita con su mamá ah, ah, mira, entonces pues, bueno obviamente un abrazo a mi amado hermoso claro, mira, mira muchos saludos muchas gracias gracias por escucharnos. Sí, así es. Y díganle a todos los demás. Sí. <risa> que así se la voz. ¿eh? Exactamente. <risa> pues. A ver, Ricardo, nos quedamos en, en, en esa, ahora sí que eh, <risa> recuerdo, bueno, en mil preguntas, ahora sí que las vacaciones como que Me esparcieron un poquito el Ajá. el cerebro ah, <risa> y vengo muy, muy fresca y muy un muy poquito bien, acá bien. como que relajada y Excelente. este igual podemos no sé si nos podemos este al, alcanzar a acordar porque fueron tantas preguntas fueron cosas, sí exactamente sí. varias Pero preguntas no empezando por la que gustes ahora sí que ustedes por donde le quieren darle, le damos qué caray Bueno, pues tú di. A ver, Lili, ahora este, sí que tus dudas. Son... Lo que pasa es que como yo te acuerdas que llegué tarde, pues ya no ah, sé. Ah, sí, exactamente, sí es cierto. Ricardo nos quedamos en las en aquellas veces de las experiencias que has tenido cuando tus contactos. Ajá. Sí, nos comentaste la última vez que el último contacto que tuviste fue cercano. Fue creo que no sé si saliendo de tu casa. Bueno, platicamos eh. de eso. Sí, como no, que lo tenía eh. yo justo arriba de mí. Ajá. Eh, también por ahí nos tocó eh, que de hecho es lo más cercano probablemente que haya tenido, aunque a lo mejor en distancia no tuve otro más cercano, un, un, un avistamiento más cercano que eso. Ajá. Eh, precisamente una esfera de luz en el bosque de la primavera. Pero ese ah, sí fue a la altura de las copas de los árboles, apenas sí parecía que rozaba las copas de los árboles, sí. la esfera, bastante visible, bastante Ajá. grande. Eh, no, no me atrevo a decir de qué tamaño sería, pero probablemente tú, eh, haya tenido un diámetro, pues no sé, de aproximadamente unos cinco metros o más. Sí. porque a la distancia a la que la pudimos ver, y esto ya era casi en la noche, entonces contrastaba ajá. bastante, sí, no había bastante. posibilidad de confundirse. Sí, <risa> y aparte se veía la Digo... estela de luz por donde iba pasando en la tierra. Qué o sea, padre. No, era, no era de que, ay, yo creo que me imaginé, no, sí. si la teníamos enfrente. Sí. No, en los rayos de la luna, ¿verdad? Sí, ándale, sí. No, Y de hecho había luna, pero estaba ubicada en otro lugar, uh -huh. entonces era, era muy... Um, Muy evidente que no estábamos sí. confundiéndonos con nada. Sí, mira. Pues. Eh, otra pregunta, Ricardo. Cuando sí. has tenido tus contactos o cuando has visto todo ese tipo de cosas que la verdad la mayoría de las personas nos dicen que son cosas anormales. Uh -huh. Por lo regular a veces tienen ciertos mensajes que ellos se comunican a través de nosotros casi vía mental, ¿no? Ajá, como Exactamente, ¿verdad? eso es lo lo acabas de decir telepática. Uh -huh. ¿Qué es qué tipo de mensaje te han dejado a ti este Fíjate que directamente a mí no, eh, y uh -huh. este todavía no paso a la categoría de contactado directo. Sin embargo, eh, eh, aquella eh, en el programa anterior, aquella ocasión que, que les mencionaba el programa anterior eh, que a mí se me ocurrió mentalmente dirigirme a aquella esfera y decirle, a ver si de veras captas mi pensamiento pues déjamelo saber de alguna manera no a ver la, la señalita a ver este saca la manita a ver no sé no sí, <risa> sí. Este, y y fue fue que en menos de dos segundos Ajá. se enciende con bastante más brillo y eh, después apaga su brillo Ajá. y luego cruza su trayectoria como formando una una pues una cruz o una X en el cielo un, una estrella fugaz entonces wow. fue así como y ya nada más mentalmente yo contesté, ah okay ya entendí, uh -huh. gracias sí. ya supe lo que quería sí. <risa> ¿No? entonces de alguna manera eh, aunque aunque yo no he recibido mensajes telepáticos o no he recibido eh, alguna presencia vamos así, muy concreta muy física, uh -huh. como estamos ahorita aquí en cabina sí. Eh, sí pues han sido estos contactos visuales con objetos diversos, de día y de noche inclusive mis hijas han las ha tocado ver a más de alguna de ellas cosas que a mí no pero Ajá. pero vamos siempre ha sido con nosotros esta situación de este tipo de contacto Ajá. Eh, principalmente visual es decir Ajá. no he sido yo contactado pero sí nos ha tocado eh, tener varios avistamientos yo yo te quiero comentar igual sí. no sé si tú estás de acuerdo Ricardo casi por lo regular ese tipo de cuando tenemos ese tipo de contactos Este nos deja un despertar a uno, ¿no? O sea, hay un despertar en tu alma. Me imagino que ahí dejó ese tipo de contactos, un despertar que quizá a lo mejor iniciaste, no sé, al día siguiente, a la siguiente semana, algo que tú dijiste, ahora me voy a dedicar a terapia de X o, o te llegó un curso de algo y a lo, a lo mejor dijiste, ah, pues sí, me late. Y este, ese tipo claro. de despertar es que a lo mejor antes tú ni, ni lo visualizabas, ni le tomabas tú ese en cuenta, y que te dejó por, por entrarle a ello, ah, ¿no? Y, y, y, y ahondar más, ¿verdad? Exactamente. Claro. Fíjate que me pasó al revés. Yo primero tuve el despertar y después empezaron a llegar ellos. Ah, a mí me bueno. pasó exactamente ah, al revés. Ah, perfecto. Entonces, eh, sin embargo, hace muchos años tal vez fue el primer objeto que vi, ya hace bastantes años de esto, Eh, que les puedo decir, unos, no sé, debieron ser alrededor de unos 15 años por lo menos, uh -huh. que me tocó ver una esfera pl este, plateada brillante, uh -huh. no emitía luz, simplemente era, era metálica, y pasó volando a una velocidad que dije, wow ¿qué es eso? Y, y estaba yo con un par de, de cuñados míos, uh -huh. eh, se veía como algo cromado, como así muy, muy metálico, Pero pasó volando prácticamente encima de nosotros y, y, y casualmente, ya saben, ¿no? De esas casualidades que volteas justo al punto donde viene, entonces pudimos seguir todos la trayectoria. Nos llamó mucho la atención porque cruzó así todo el horizonte, pero con la velocidad que yo les marco ahorita con mi brazo. O sea, espérame, o sea, no hacía ningún ruido, pasó bastante abajo, uh -huh. eh, muy visible, no hizo absolutamente sonido alguno y sin embargo cruzó en línea recta pues casi encima de nosotros Ajá. Eh, eran tipo tres tres y media cuatro de la tarde el cielo totalmente despejado o sea, no había nubes sí sí sí sí entonces era lo único que estaba pasando por ahí Ajá. también de esas veces que te toca ver con tanta claridad que dices no pues no pude confundirlo con nada más Ajá. Eh, entonces eh, nos llamó mucho la atención porque eh, Vamos, o sea, era algo que no, no habíamos nosotros visto antes, nada similar, con nuestros propios ojos, por ninguna razón, en ningún momento. Uh -huh. Y aparte su comportamiento, desde la velocidad de desplazamiento, la ausencia total de ruido, la cercanía, etcétera eh, pues nos hizo entender que no se trataba de algo... Hecho por nosotros. No. <risa> o sea, fue demasiado. Un drone. ¿ay? ¿no? Sí, ah, qué buen comentario. En ese tiempo ni drones había todavía. Ey. Entonces, así que lo confundieras con ajá. otra cosa, pues no. Sí, <risa> e incluso los drones son ruidosos. Sí. Son ruidositos. Entonces, eh, pues ahora sí que aquí ni eso había. Uh -huh. Y así pasó. Pasaron algunos años y de repente me empezaron a llegar Eh, todo esto que tú me estás diciendo no la inquietud por esto, por lo otro, por aquello de hecho yo cuando empecé a estudiar Reiki yo ni siquiera sabía que existía simplemente me este me llegó tomé terapia me dijeron mira te vamos a hacer esta terapia una persona que es de toda la confianza de la familia eh, se le dio también terapia a mi esposa etcétera, que a ella le sirvió le movió cosas muy fuertes y después me, di, me, me dijeron ahora vente tú para acá y ya que estaba en la segunda terapia me dicen este, ¿te vas a venir tal día porque vas a empezar a estudiar esto? No me preguntaron si quería. Me dijeron, ¿te vas a venir tal día a estudiar esto? Ah, oh, ah está pues, bueno. Esos bueno. órdenes, jefe. Hola, <risa> y ahí empezó, oh, ¿no? Yo en ese tiempo estaba también ya conociendo lo que es la biodescodificación. Ajá. Entonces, eh, se me presentó y muy profundo. Sí. Y me, al mismo tiempo se me presenta esto y tuve que decidir, o me voy por acá, o me voy por acá, uh -huh. y me fui por el lado del Reiki. Después de eso se me vino otra, y otra, y otra, y otra, y otra, como les platicaba hace 15 días. Eh, se me fueron presentando, o sea, el camino se fue abriendo, abriendo, abriendo. Pero entonces, ¿cuántos años tienes tú ya en toda esta onda de las terapias? a mí me acuerdo que tienes que más de 15, 20... Eh, no, poco menos, poquito menos. En, eso es a lo que... En, yo entre te 15, y 10 años ah, por ahí. Ah. Pero si te fijas que lo que tú me estás comentando, de que viste la bolita sí, volando, sí, sí, sí, eso sí, es a sí. lo que yo te quería comentar. Exacto. A veces cuando ve uno algo ese tipo de cosas... Eh, hay un despertar en nuestra alma, en nuestro espíritu, sí, y sí, sin no es querer, mucho queriendo, uh -huh. al rato ya llega, como tú comentaste, o sea, ya llega todo, sí, todo, todos sí, los sí. tipos de terapias. Justo cuando empezaba yo el Reiki, uh -huh. también empecé con registros akashicos. Ay, y ahí fue cuando yo me enteré que me he dedicado a cuestiones de sanación en otras veces que han dado uh -huh. por acá, ah. según esto. <ríe> entonces, como que es continuación de aquello. De las vidas pasadas. Ajá. Entonces, de alguna manera, uh -huh. porque a mí se me hace mucho, muy curioso que a mí se me facilitan estas cosas. Digo, bueno, pues no sé ni por qué, pero bueno. No, pues ya lo en, en, practicando entonces, de eh, sí, eh, entonces, pues también el trabajo espiritual ha sido algo interesante para mí, que en mi niñez yo lo veía como religiosidad. Yo no tenía esta diferencia, Nos ni tenía, junto a mí, ¿sí? junto a mí sí. nadie que me dijera, no, mira, por acá esto, y por acá lo otro, y tú sabrás, uh -huh. ¿no? O sea, fue, yo yo yo fui descubriendo mi camino, pues, Un prácticamente despertar. solo. Uh -huh. Sí, no he tenido mucha gente a mi acompañamiento hasta que llegaron todas estas terapias. Sí. Entonces, sí, sí tuve quien me informara y quien me dijera, mira, vente, y mira esto así, y con una formación enorme, ¿no? Uh -huh. Y este, la acupuntura, por ejemplo, yo la probé desde muy chico. Pero no sabía yo que me iba a dedicar a esto algún día. Fíjate. Mi maestro era coreano. Uh -huh. ah, y él empezó a, a darme mi terapia cuando veía que me enfermaba uh -huh. de algo. Con él aprendí artes marciales. Este, y de hecho, en una lesión, pues él me arreglaba con, con, con quiropráctica Fíjate. y otra serie de disciplinas y todo. A mí me dio miedo porque me lesionaba seguido. Entonces uh -huh. dije, no, ya. Ahí le voy a parar. Me dio miedo continuar. Pero... Así me han ido llegando cosas, vamos, en diferentes épocas y momentos de mi vida, uh -huh. pero ya de cierto tiempo por acá, sobre todo los últimos, que les puedo decir, eh, oh. seis, siete años para acá, ha sido uh -huh. muy intensivo. Uh -huh. y Más y viste y, y, hasta ido descodificando probablemente sí de Yo creo que sí con lo que acabas de comentar Ajá. no de que tenemos eso que venimos arrastrando nuestra sí. religiosidad Ay, de sí. o sea el, el catolicismo bla, bla bla bla y todos los demás sí ¿no? claro o sea, claro, sin claro. lo que a nos inculcan nuestros padres sí claro por supuesto y sí. nacimos en en una, en una en un país este profundamente Demasi religioso demasiado a veces demasiado religioso. religioso y en un estado demasiado religioso sí en uno de los más religiosos de, del ah, país sí. definitivamente la, sí? ¿La sí? guerra sí. De cristera ah sí sí Sí, de, Entonces, hecho, de hecho me la, recordártelo la... porque vengo yo de esa familia sí, claro, que... la religiosidad se dio muy fuerte eh. en Jalisco y Michoacán uh -huh. en la uh -huh. época de los cristianos hasta la fecha todavía hay un, uh -huh. un, sí. un, un marcado eh, una, una marcada religiosidad en los altos de Jalisco sí. aquí sí. mismo en Guadalajara que a pesar de ser una ciudad y ya tan cosmopolita y donde hay eh, no solo no solamente catolicismo sino muchas otras cosas Este, hasta budismo y algunas otras sí. eh, prácticas religiosas está la comunidad judía en fin, sí. varias sí, cosas sí, ¿no? sí, que sí, hay aquí sí. en Guadalajara pues obviamente con una ciudad donde ya felizmente hay gente de todo el, de todo el planeta sí, ¿no? una y a persona me gusta mucho esta uh -huh. multicultural, multiculturalidad sí, podemos <risa> sí, aprender yo soy todo. muy Muy, muy eh, feliz de, de, de tener este este ambiente uh -huh. aquí tan rico con, con conocimientos y culturas de tantos lados y de tantas gentes, ¿no? Oye, Ricardo, ahorita tú comentaste algo muy especial, aquello mmm, que ya le había comentado. No sé si a ti, Lili, te había dicho o tenías un poco de confusión con los registros akáshicos. Ah, sí. Sí, estábamos el otro día en este platicando, uh -huh. Lili y yo, sobre los re registros akáshicos. Uh -huh. Ella tiene un poco la idea errónea, o no sé, digo, ahora sí, no en, no, no sé completamente si, si a lo mejor ella está mal o yo a lo mejor estoy mal, ¿verdad? Pero sí me gustaría que nos esclarecieras un poco sobre lo que es los registros akáshicos. Bueno, se, se habla de los registros akáshicos como uh -huh. una especie de, ¿qué les puedo decir?, de bitácora, de todo nuestro hacer, de todo nuestro sentir, Y de todo nuestro pensar desde que fuimos traídos aquí hasta la fecha. Sin importar si ha sido una o muchas vidas, si estábamos aquí allá o acuya, dentro del planeta existe este registro, este... Eh, seguimiento de todas nuestras acciones, pero se incluyen uh -huh. hasta los pensamientos, hasta lo que nunca dijimos, pero que alguna vez pensamos. Cada recuerdo, cada memoria, cada Uy, cada hay cosa. Hay que cuidar lo que uno piensa. Sí, porque aparte sí. de todo y ahorita, ya que lo dices así, Lilia. Existe también el registro colectivo de la humanidad, sí. existe el registro colectivo sí. de las otras humanidades ah, que, es, que, hay, que de, de las sí, que yo. hay huella arqueológica de sí. sus presencias, sí. de las diferentes eras del planeta, así como también lo existe del planeta mismo Ajá. con o sin humanos. Sí, Uy. exactamente. Este, yo creo que es algo parecido a lo que dice la Biblia, ¿no? Que habla del libro de la vida, donde está tu nombre y todo eso. Yo pienso, porque todas las religiones tienen algo de lo, elementos comunes, ¿verdad? Exactamente. Entonces lo, le ponen otro nombre. Así es, con uh -huh. otro nombre y no te lo dicen abiertamente, no, ¿verdad? Y lo más te hacen creer que cuando empiezas tú a investigar y hablar de otra forma, o le pones otro nombre, ¡no! no ¡Eres diabólica! Te... Sí. Sí. Sí. Se te va a salir el, ahora el, el chamuco, se te va a aparecer. Bueno, a veces el chamaco es el que se está saliendo. Eh, <risa> exactamente, <risa> ya es otro rollo. Ya, ya es otro boleto. Así Pero no los registros acásicos son muy interesantes. Sí, de por hecho supuesto. de sí, claro. hecho uh -huh. vino hace ocho días o quince días este muchacho argentino ¿cómo se llama este? ay que me encanta él y vi y él dice que él viene de los registros acásicos, él ah, era okay. como el bibliotecario de ahí ah, okay. este okay. y él viene hablando mucho de todo eso mm. Sí, Pero yo no les es contara este, que no, este, este Ya ya estaba estado ahí en la biblioteca, ¿eh? Ah, y está en los Está acá, chico, chicos. bueno, chico unos 35 años. Chico no muy grande. Chico <ríe> no muy grande, no, y de hecho anda abriendo los puntos energéticos de la Tierra. Ah, okay. Este, muy bien. y por eso anda viajando en Sí en me todo comentaste el mundo. de él. Sí, ¿Cómo se llama este? No me recuerdo su nombre, es un Deja chico argentino. Es un argentino, eh. Deja pero es interesante sobre los registros sobre los es registros un joven, o sea, ¿no? es un joven Ey, en este sí, sí tengo su ah, Matías de Estefano de, de hecho Ey. uno de los de los este puntos energéticos de Ay. la tierra está aquí en Chapala ah. por eso vino y me avisó este Toño eh, uh -huh, me dijo oye está aquí este Matías no pues ese día andaba yo con cosas y cosas no pues no pude Y por más que quise informarme cuándo venía para estar lista, no, no se pudo. Por algo será ¿verdad? Sí, sí, sí, O sea, claro. todo se mueve por algo. Hay varios puntos energéticos este, en, varias, en varias partes. Funcionan muy parecido a los chakras de nosotros. De hecho, sí, eso de hecho, sí. Ah. él anda activando todas esas chakras en, eh, de la es. Tierra. Y también se bloquean y también se contamina igual que ah, los así nuestros. Es. también ah, así Y hablando de contaminación, ahorita está, bueno. Con las noticias que tenemos ahora circulando está muy contaminada el, sí, la humanidad. Y aquí, con sus... Mira qué bueno que tocas el punto porque aquí es algo en donde tenemos que tener mucho cuidado con lo que vimos, mucho cuidado con lo que vemos. No quiere decir que nos tapemos los ojos. No se trata no, de eso. No, no. Ni se trata de tapar el sol sí. con un dedo. No, no, no va por ahí. Pero, pero sí de no engancharnos emocionalmente porque a veces este tipo de noticias o de eventos y que si ya al misil y que se si ya va al portaaviones y que si las arañas y no sé qué tanto más eh, todo esto nos uh, nos puede conducir muy fácil y muy rápidamente al miedo sí. y eso es una muy baja vibración porque Así nos está es. alejando precisamente de la que sí, debemos de sostener que es la del uh -huh. amor pero es. bueno sabemos que uh -huh. están hablando hoy fui a, a que me cortaran el pelo Y la muchacha es testigo de Jehová. Ajá. Entonces me dijo, oye, ya vi, oíste viste las noticias que, ¿cuáles tú? Pues que no hay noticias, la verdad no. Yo tampoco. ¿eh? No. no. Ah, de no, todas me... maneras me llegan, pero. Sí llegan, no me mete, pero, pero no estás ahí pegado a que, sí, ah, ¿no? ya lanzaron un misil, ya hicieron esto, ya hicieron lo otro, mataron niños, no. Eso. Y, y más cuando te das cuenta que algunas de las imágenes que tú ves en televisión están fab fabricadas, literalmente, ah. o son de otra época y te las presentan como actuales, porque mm. con eso de que tenemos mala memoria y aparte hay tanto material video grabado ah, ¿sí? que Dale. no tienes tu posibilidad de ver cuándo fue una cosa y otra, y ya me ha tocado ver, es eh, decir, hey, esta imagen no es de lo que están diciendo. Sí, sí ya, ya está, ha uh, bueno, en situaciones ah. políticas también son mentiras. Claro, <risa> hablando de, de, de la detención de X persona en estos días. El caso es de que ella decía, me dec, me dijo bien feliz, es que ya viene el armagedón. Y yo, pues <risa> espero que no oh, llegue y sabemos que no este, va a llegar. Sí, mm, no, entonces, o sea. así, entonces, fíjate que ahorita que tú dices todo eso, Muchas personas que yo he escuchado y he visto están esperando una serie de señales o están viendo es. una serie de señales o a veces imaginándose que ven una serie sí, de señales de que viene tal o cual cosa, de que va a suceder tal o cual aquella y que el mundo se va a acabar y que no sé qué y bla, bla, bla. Bueno. Ajá. El mundo no se va a acabar, o sea, es muy no, muy, muy sí. difícil. No, no. Pues si es que ni nosotros cambiamos de domicilio, pero ni tampoco nosotros nos acabamos. No. no, no tal. A, o sea, la, ahora sí como avatar, o sea, cambiamos de, de equipo y volvemos sí, otra vez a, sí, sí, sí, sí, a sí. renacer. Otra vez Así es, si sí, es que nos a corresponde volver a, a a este o a otro Ajá. lugar similar a este. Eh, sí. Pues hemos de... Oye, Ricardo, te va, uh -huh. Lili, te voy a platicar algo cuando estaba en la secundaria. Ya íbamos saliendo de la secundaria. Ajá. Y tengo una compañera que me decía... No, Blanca, en el año 2000 se va a acabar el mundo. Ah, sí, por supuesto. <risa> ¿Qué, vas no. ¿Y ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a continuar tú ahorita? ¿Qué vas a hacer? No, pues yo voy a seguir la preparatoria. No, no estudies, se va a acabar el mundo. Yo le decía, bueno, mientras se acaba, pues deja hacer algo por mientras, ¿no? Para claro, no aburrirme. Claro. O sea, y ahorita ya pasó el 2000, el, ya estamos benditos Dios sí, en el claro. 2017. Claro, claro, Seguimos, y me da risa porque... Y, digo, y, no. y, a, y aparte mal contados, ¿eh? Porque no, digo, como se toma como no inicio es, del eh, año cero, ¿Sí? el nacimiento del Maestro, sí, Jesús, del Maestro Jesús. Y no está bien contado, hay siete no. años de error. ¿Sí? sí. Así es, en realidad no es el 2017, sino sí, no el 2024. 2024. Ah, a ver, cuéntanos Adelantado. eso a ver, Ricardo. Pues esas cuentas se las aventó alegremente Por ahí un papa hey. Le falló el cálculo, pero se tomó como oficial Porque en ese tiempo, ajá. en esas épocas eh, Poco después de la época Del papa Constantino uh -huh. ajá, este, Que es cuando El imperio romano se convierte al catolicismo Precisamente por su iniciativa ajá. Del emperador Constantino Que obviamente al hacerse El católico luego se convierte en papa ajá. Y al poquito se muere y luego sigue su hijo Este, sí, no eran estos. Entonces, el punto es que se establece, pues tal año y de ahí para acá, ¿no? Pero no era buen matemático, entonces le falló la cuenta. Después alguien más la verificó Ajá. y todo, pero pues ya se quedó así. Porque en ese tiempo, bueno, pasa lo mismo que con las tierras, ¿no? Muchas veces el, el, el, en esa época el Papa se encargaba de decir, y eso pasó con la Casa de Borbón, Este, las tierras de las Américas son de la casa para los reyes de Borbón, o sea, para los reyes de España. Eh. ¿Por qué las daba, los otorgaba el Papa? Bueno, pues por una razón muy sencilla. Uh -huh. Se suponía que la tierra, pues, la hizo Dios, ¿sí? Entonces, el representante de Dios en la tierra es el Papa. Es el Papa. Por lo tanto, lo que diga el Papa pues, es como si lo dijera el Dios, lo, eh, que se lo dijera Dios. Lo estaba diciendo su representante. Entonces, si él Él, como representante del dueño de la tierra, dice, esta tierra es de pues es de, ¿no? Y así fue como se otorgan toda esta serie de, de cosas, porque, por él, porque en esa época así era el pensamiento y así se usaba, ¿no? Cosa que no les parecía mucho a los ingleses, y luego viene Martín Lutero después con el protestantismo y demás, y se separan, viene toda esta separación, toda esta sí. división, y dicen, ¿sabes qué? Pues ustedes allá y nosotros acá, sí. ¿no? Pero, bueno, todo, toda esta serie de antecedentes muchas veces nos revela el por qué somos como somos y por qué estamos donde estamos y por qué nuestros vecinos son como son y están donde están. Sí, sí, sin sí, decir quién está mejor ni quién está peor. O sea, no. simple, pues, sencillamente, pues bueno, así las cosas, ¿no? Pero sí. bueno, este volvamos a los registros casa Volvemos a los registros chicos. <risa> Después este. de toda esta vueltota. Sí. sí. <risa> bueno, ahora sí que la este. una... Pequeño paréntesis. Sí, pero sí. a ver, los registros acá chicos está todo lo que nosotros hacemos y todo eso. Uh -huh. ¿Para qué nos sirve saber nuestros registros? Qué buena pregunta. Pues bueno, es, es, es, que simple y sencillamente nos ayuda a tener luces. ¿De qué, pues, de qué hemos hecho? Y, y qué venimos a trabajar aquí, o para qué estamos aquí. Obviamente, de acuerdo a la información que se nos permita ver, porque no se nos deja ver necesariamente todo. todo. A mí en lo personal, pues mira, un cachito así, chiquitito, chiquitito. Pero con eso, con ah. eso. Yo creo que depende mucho del proceso de cada persona. Y, bueno, para empezar, de que la gente se entere que están esos registros por ahí y que los puede consultar. este sí. Cualquiera los puede consultar. ¿Qué tanta sí. información nos van a permitir ver? Bueno, mm. pues ahora sí que, como les digo, ya según cada quien y según... Quienes resguardan esta información que hasta donde me he enterado Ajá. está tanto a nivel energético como a nivel físico en placas de cristal, oh. de cristal como de cuarzo. Pero o sea, son los, perdón, son los que, esos placas de cristal de cuarzo son los que tienen los lemurianos, ¿no? Que, o los intraterrenos. O los intraterrenos. Otra no son lemurianos, diferencia. pero sí son intraterrenos. Ajá. Sí, intraterrenos. Ajá. Oye, Ricardo, ¿y de qué manera podemos saber eso? Pues yo en lo personal, simple y sencillamente solicito la información directamente, me aplaco, me aquieto, trato de que mi mente uh -huh. se calme un poquitín, para eso ayuda la, la música suavecita, hay, hay mucha música uh -huh. en internet para meditar y esas cosas, uh -huh. ayuda, ayuda un poquito para eh, no distraerse con la mente, porque el contacto este no se hace con la mente, se hace con el corazón. Y aquí yo quiero abrir un paréntesis porque muchas veces le llamamos telepatía a la transmisión del pensamiento y no es del pensamiento, es de corazón uh -huh. a corazón. Eh, es decir, el corazón es el centro y la antena, la antena es la mente, pero sí. no es el procesador de todo, como nos lo han informado todo el tiempo y de uh -huh. hecho nuestro sistema nos privilegia mucho el trabajo mental uh -huh. y se olvida totalmente del corazón se olvida totalmente de la sabiduría del corazón. Este es la que el que se conecta sin engaños con la verdad. Ajá. Por eso la cosa es de acá. Oye, Ricardo, hay personas, ¿no?, que se dedican a esto, sí. ¿no? O sea, abrirte sí, sí, sí, tus sí. registros acá, ¿no? Es como le dicen en sus vidas pasadas, ¿no? Uh -huh. Así es. Hay gente que ya tiene esas dones inclusive eh. desde desde su infancia. Sí. Este, quienes no tenemos estos dones desde la infancia lo podemos podemos aprender a, a pedir esta información que no es nada complicado ni nada. Engorroso. A mí me lo han dado por medio de sueños. <ríe> es una manera, así es. Mucho Mi esposa de mis también vidas es pasadas. mucho de, de, de uh -huh. captar a través de los sueños. De mis, en mis vidas pasadas, o sea, todas mis vidas pasadas por medio de sueños yo le puedo decir un montonal de vidas pasadas que he tenido sí. y, y los errores que he cometido también mm. más, yo nada no sí, claro, más claro. tres yo nada no más me acuerdo de tres bueno me los eh. han dado así como llega como un rayo de luz uh -huh. así y la imagen uh -huh. y yo me casi como que ay entro así como que qué pasó aquí pero así me los han mucho dado de cada persona porque por ver, ejemplo es en mí En mí no es con imágenes, en mí es como si fuera un pensamiento que se instala y brum, todo un, ahora que haga. todo un montón de información. Uh -huh. Qué sí, padre. Depende de cada persona porque cada quien uh -huh. tiene más activos unos canales que otros y son bastantes. Así es. Así es. Entonces ya ya depende pues de, uh -huh. de como cada quien, como por ejemplo como el que es bueno para dibujar o para tiene la habilidad musical por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Este, que tú sientes la soltura de la mano y te llama la atención tomar materiales que te ayuden a plasmar cosas plásticamente, gráficamente o en tres dimensiones, yo qué sé. Hay gente que es, tiene estas habilidades de, de visualizar y de, de formar imágenes y verlo todo en imágenes como si viera en la televisión. Ah, sí. Yo he tenido uh -huh. esta experiencia, pero muy las, muy contadas ocasiones. Uh -huh. En mí es de otra manera. Uh -huh. en, inclusive yo en terapia, por ejemplo, cuando tengo que tratar a mis pacientes y de repente me llega información de ellos, a mí me llega en forma de... como si estuviera leyendo algo. No veo palabras, simplemente me va llegando la información uh -huh. y va fluyendo, fluyendo, fluyendo, fluyendo, como en texto. Uh -huh. Y cuando le digo a la persona, se me quedan viendo con cara de... ¿y tú cómo sabes eso? no Pues no es que Bien. yo lo sepa, me está llegando de ti para que te diga. Ajá. Oh, qué no. maravilla, Entonces eh, ya depende de tipo, cada quien. ¿Es cuando estás en terapia con tu uh -huh. tipo que es Reiki o...? Mira, yo hago varias cosas a la vez. Oh. No, no No tomo una u otra ah, u otra. Okay. Yo, Haces yo, la mezcolanza. O sea, yo ahí? cuando llega mi paciente, me dice que tiene, uh -huh. y ya que hago todo, pues el sondeo que le hago a este paciente, le digo sabes qué vamos a trabajar por aquí por acá yo soy guiado simplemente me dejo llevar Ajá. y le ofrezco lo que necesita cada quien Ajá. pero no porque yo lo sepa de antes no lo sé sí. no soy adivino no, no, no. entonces este es pero que... lo sé hasta que estoy con el paciente ahí Ajá. lo hago hasta que estoy ahí incluso ya que estoy ahí de repente ah también esto también esto paz paz paz no Ajá. este a, me ha pasado ocasiones que de repente llega ll llegó una, una un par de pacientes hermanas entre sí atendía a una y luego pasó la otra justo cuando pasa la otra le digo tú traes esto esto así así así así asado y, y, y vienes por esto y por esto y por esto solo quiero que me digas qué es esta parte que, que en la que tú traes conflicto uh -huh. no me podía contestar porque todo lo que le dije era cierto pero yo no sé ni de dónde me salió es decir no, no fue no fui yo uh -huh. yo serví de canal a lo mejor yo, yo qué sé ¿no? Eh, Pero no es algo que yo tuviera preparado o que tuviera premeditado. A veces, eh, por ejemplo, a ciertos pacientes eh, les, le, les digo un mantra, una oración o algo para, para ellos, para su caso. Y luego me, le digo, apúntalo porque luego se nos olvida. Si no, luego me lo dices. No, es que es ahorita. Acaba de llegar para ti. Pues no te lo sabes de memoria. No, es que no te estoy dando recetas. Esto llegó para ti esto viene hecho para ti no yo no traigo aquí el no el, el, el, el, el manual de discursos ni de no no traigo no. nada de eso yo no trabajo así no me memorizo nada para ti o sea o para mis pacientes no sí claro como médico, como médico en medicina china como terapeuta y todo claro que conozco la técnica pero Pues ya cada caso es diferente y así operan los registros acáshicos. Ah, qué maravilloso. ¿Así? O sea, se te, se te revela información de acuerdo con lo que preguntas y se te permite para que te ayude. Y uh -huh. ahí está. Bueno, eso sí es... Es, te, es una, de, bueno, una de las cuestiones que sí nos ayuda realmente hasta analizar. Sí, esta, claro. esta vida esta misma, o sea, broncas de vida pasadas que uh -huh. vienen arrastrándose en esta vida. Y que nos perjudican. ¿no? Que nos perjudica, pero lo maravilloso es que tienes la oportunidad de, en esta vida de restablecerlo o de poderlo, ¿cómo se dice? Mejorar, pues, sí, no sí, claro, cometer los mismos errores. Sí, de y sobre anteriores. todo, por ejemplo, ponerse, vamos a suponer que nos llega una información X, uh -huh. ¿no? y de repente nada más eh, sabemos cierta cosa decir, uh -huh. bueno, y bueno, después de que sé esto, ¿qué voy a hacer? Exactamente. Exactamente. ¿No? Pero bueno, este, pues dejamos un momento el claro. tema y nos vamos a un corte pues comercial. Nos vamos a un corte, a una uh -huh. canción y regresamos. y justicia tenemos aquí los servicios de divorcios, pensión alimenticia testamentos, amparos detenidos, contratos y mucho más, para todas aquellas personas que necesitan un gran servicio, una atención magnífica, personas totalmente leales y buenos abogados Aquí en Imporium tenemos a los mejores abogados y para ello tenemos aquí a una de nuestros grandes abogados invitados, a la licenciada Magdalena. Hola, ¿qué tal Magdalena? Hola, buenas noches a todos. Sí, buenas noches. A ver, Magdalena, platícanos qué, qué vienes a ofrecernos esta, esta, noche. esta noche. ¿Qué tipo de servicios? <ríe> Esta, esta noche me vengo a, a poner a su disposición uh -huh. a sus su órdenes lo que son las asesorías gratuitas para todos nuestros radioescuchas en internet mencionando obvio es que nos escucharon en cosmonautas ah, asesoría perfecto, totalmente Magda. gratuita uh -huh, muy bien a ver Magda Este, coméntanos qué es más las especialidades que ustedes, este, o qué es la más chamba que les llegan a ustedes, que ustedes dicen, no, somos bien picudos nosotros aquí. ¿Cuáles bueno, son mira, las materias, se dice? <risas> sí, mira, nosotros estamos diversificados, tenemos compañeros especialistas en cada una de, de las ramas o de las áreas del derecho correspondientes eh, llega de, de todo obvio es este lo más complicado hasta lo más lo más o lo más sencillo no eh, pero sí hay gente especializada en cada una de las ramas perfecto a ver Magda este fíjate que el otro día nos quedamos con ese ahorita tenemos esa bronca no yo creo la mayoría de los que manejamos. ¿Qué onda con lo que son los este las multas, esas que, que va uno por las avenidas y ay, las fotoinfracciones? Okay, muy bien. Queremos saber qué onda con las fotoinfracciones, qué se puede hacer en esa procedencia. ¿Es válido pagar o no pagar o qué podemos hacer en en ese caso, Magda? Sí, mira, de, tenemos también uh -huh. ese ese servicio en el en el despacho. La fotoinfracción como tal viene estipulada y viene contemplada en el reglamento y en la ley de tránsito, así como en el apartado especial, en este caso donde se le da una, un precio o un catálogo cada una de las multas. Entonces, en ese sentido, eh, yo te diría que primero habría que hacer un estudio eh, con tus placas y número de serie para verificar cuántas Multas tienes porque a lo mejor, como dices tú, andabas corriendo por todo periférico, o por todo Vallarta y ni siquiera te diste cuenta, pues, que rebasaste el límite de velocidad. Exactamente. ¿no? Entonces existe un procedimiento interno que tiene la propia Secretaría de Movilidad en la cual, obvio, es esa parte de las, de, de, de con, está concesionado. A particulares, a una empresa en particular y entonces tiene que hacer la logística de que una vez que tú te pasaste el límite de velocidad y una vez que se hizo el registro, la foto como tal y se gestionó esa infracción, entonces te llega a tu domicilio, ese es uno de los requisitos, te debe llegar a tu domicilio, debe ser una notificación. Entonces, sí se pueden impugnar, porque obvio es la ley, así lo estipula también. Debe de reunir requisitos, esa, esa foto infracción, para poderte a ti hacerte acreedora de esa infracción. Entonces, sí te conviene en el sentido de que pues muchas veces son multas fantasmas, son multas ficticias, o en algunas ocasiones eh, no se logra apreciar eh, fehacientemente la... Eh, ¿Cómo se dice? La placa, el número de la placa. Entonces habría que hacer un, un estudio, obvio, es con el número de placa, como te comentaba, y el número de serie para ver cuántas tienes, y ya sobre de eso ver, obvio, es costo-beneficio. Ajá, sí, Costo-beneficio. Costo si es una sola, ah. ahora sí que es una sola multa, pues yo sí te diría que a lo mejor no te conviene, Ajá. porque pues ahora sí que vamos a gastar más en el papel que realmente a lo sí. mejor te gestionaríamos o te ayudaríamos a gestionar Una, un descuento que se, se tramitan directamente en la secretaría, Ajá. se te da la orientación, se te da la asesoría, los pasos, el ABC, Ajá. para que puedas gestionar. Sí hay gente que ha llegado a nuestras oficinas con multas muy cuantiosas o ya de muchos años que a veces deben más, eh, o debe más eh, el, las multas que o lo, lo que, que tiene. cuesta el carro exactamente Várgame, Entonces, en ese sentido uh -huh. pues uh -huh. si sí te conviene porque limpias sí. todo el historial del vehículo uh -huh. y pues ya si deseas venderlo pues lo vendes a un precio realmente del mercado y no que Ajá. te lo anden malbaratando, ¿no? Por una situación. Entonces, sí habría que hacer una... Un estudio, un estudio Así es. Ahora sí, como la balanza. Les, así es. Y como le repito, pues sin costo para todo nuestro radio escuchas. Ah, perfecto. Muy bien. Oye, escuché que, que las oficinas, ¿dónde están ubicados, mata Mira, estamos muy céntricos. Estamos en ah. Avenida 16 de Septiembre, Ajá. número 730, Interior 300. Ajá. Esto es enfrente del Walmart, a un ladito, a un costado del Teatro Diana. Aún el no. denominado se le llama el Edificio Condominio Guadalajara. A ver, ¿otra vez me lo vuelves a repetir, Magda? Avenida 16 de Septiembre, número 300... En el condominio Guadalajara. Oh, perfecto. ¿Tus teléfonos? ¿Alguien que se le ocurra que diga, pues, no puedo ir hasta allá, pero me encantaría hablar por teléfono? Claro que sí, claro este, que eh, sí. para hacer una cita, asesoría, X cosa, igual contigo, con tus socios? Claro que sí. Mira, mi celular es 33-1210-5114 y el teléfono de oficina es 33 16 680880. Volvemos a repetirlo. Trein celular 33 12 10 uh -huh. 51 14 y teléfono de oficina 33 16 68, 0880. Muy bien, muy bien. Para todos aquellos que a lo mejor no escucharon o no alcanzaron a apuntar X y tienen alguna duda. Favor de escribir ahí a email, tenemos nuestro email radiocosmonautas@gmail.com. Pueden escribirnos ahí y claro que con toda ahora sí que con toda este confianza les damos lo que es el este el domicilio, teléfono de aquí, lo que es este del consorcio Emporium Lealtad y Justicia con la licenciada Magdalena Gracias. Ver, licenciada Magdalena, este, usted también me había comentado, también este manejan lo que son amparos, ¿no? Así es, claro que sí. Eh, la materia de amparo también es muy socorrida y se maneja en todas las áreas del derecho. Eh, quiera, hay una cosa que quiero comentar rápidamente. Eh, eh, sí sería factible, igual, ahorita que estás en la promoción de que la asesoría es totalmente gratuita, Eh, hay de verdad bastante confusión, hay mucha gente y ciertos abogados que no juegan con lealtad y están, le roban a la gente eh, usándole y lavándole el coco y espantando a la gente diciendo que necesitan un amparo, necesitas un amparo y a lo mejor ni quizá ni lo necesitan, o a lo mejor el amparo no es requerido para eso, para ¿no? Asunto. igual para todos nuestros radioescuchas si tienen alguna duda sobre de ello inmediatamente a hablar y pueden asesorarse, traer los documentos X o igual este pueden exponer su caso y preguntar si realmente se necesita un amparo o no. Claro que sí, claro ¿Sí? que sí. este En ese caso es importante hacer el señalamiento de que lo que son amparos en cuestión de órdenes de aprehensión en materia penal Sí habría que hacer la separación, en este caso del viejo sistema, Ajá. del sistema tradicional o sistema anterior. Entonces, en ese sentido, sí se siguen girando órdenes de aprehensión. Eh, todavía existen averiguaciones previas que no se han consignado y efectivamente todavía hay asuntos en los juzgados penales que están latentes esas órdenes de aprehensión. Entonces, en ese sentido, sí, con toda confianza, por favor, están nuestros teléfonos, está el domicilio, con toda la confianza, eh, mi teléfono treinta y tres, doce diez, cincuenta y uno catorce. Este a 24 horas, 365 días del año estamos a sus órdenes. Si en el momento no puedo tomar la llamada, eh, tengan lee. un, se le regresa inmediatamente Ajá. a la perfecto, a, es prioridad, es prioridad. Perfecto, Entonces, perfecto. con toda confianza se hace una revisión exhaustiva Ajá. para verificar si es necesario o no. Muy bien, claro, no pues está súper padrísimo porque de verdad a veces existen no ese tipo de dudas y vaya que son tan atormentosas sí. que no sabemos qué hacer, qué realizar, no, te, no conocemos a nadie, este, o que queremos realizar aquello, X cosa, y la verdad sí necesitamos Eh, en ese momento, a lo mejor agarrar el teléfono y preguntar directamente, oye, ¿puedo hacer esto? Oye, ¿me están esto? ¿Si ¿Sí es necesario esto? ¿Es necesario? Bla, bla, bla. Tan solo el hecho de que pues uh -huh. vaya alguien a buscarte a tu domicilio con un documento de la fiscalía, pues ya con sí, eso ya te genera una incertidumbre. Entonces, también con toda la confianza este se les uh -huh. asesora, este y como repito, sin costo para todos nuestros radioescuchas. Ah, perfecto, muy bien. Pues, Eh, entonces, volvemos a repetir, es imporium, imporium Lealtad y Justicia. Muchísimas gracias. De nada a ustedes por brindarme este Muchas gracias, de este Magdalena, por estar aquí con nosotros. Te agradecemos tu información y esperemos que se comuniquen contigo. Aquí estamos a la orden. Gracias. Gracias. Nobody okay. No one Hola, pues estamos de regreso aquí con Ricardo. Este, se nos fue el tiempo, pero rapidísimo, no, Increíble. no. Fue tremendo, ¿verdad? Ahora como sí Como clara que... de huevo entre los dedos. Sí, como que no, no como agua entre las manos. No saboreamos nada, uh -huh, como uh -huh. quien dice. Bueno, ¿Qué nos pasó? Ah, <risas> exactamente. No La estar aquí. Con no, no un placer. Este, pues seguimos platicando lo poquito que nos queda. Estábamos de, en los registros akáshicos. Ya te es cierto, estábamos en los registros akáshicos. Bueno, yo yo sí quisiera pues aprovechando pues eh, eh, que nos queda poquito de tiempo nada más. Sí. Y ya que hablamos de registros akáshicos, Eh, recordar que así como esta herramienta que es el registro acáshico eh, que nos sirve para consultar, pues también está el de repente meditar, el sentarse a meditar. Sí. Hay varias técnicas de meditación. Yo uh -huh. creo que ya no tenemos el tiempo de hablar de todo esto, pero, pero sí, sí que la, yo mi, mi invitación para la gente es que se acerque a sí misma, porque al final de cuentas ahí, independientemente que se haga una consulta de registro akashico como tal o no estamos muy poco acostumbrados a voltear hacia nosotros mismos estamos muy poco acostumbrados sí. a tener contacto con nosotros Así mismos es, y hablo en muchos aspectos simplemente hay gente que vive para los demás Así es. que los niños para la escuela que esto que el otro que aquello que arreglar la casa que atender al marido que atender a la pareja y que luego el trabajo y que no falta no falta qué Ajá. y siempre vemos todo hacia afuera hacia afuera y estamos muy poco acostumbrados en ver hacia adentro de todo este tema, de todo esto que es la consulta de la información de nosotros mismos, mucho podemos encontrar sin necesitar un gran entrenamiento o una formación muy especial o que venga el gurú, no sé quién, para atendernos o para revisarnos. Nosotros con nosotros mismos Aquí sí. adentro de nuestro corazón está toda esta información también Ay. Y de repente hace falta darnos estas calmas Estos espacios Y más en el corre-corre de diario sí. Hace falta poder decir ¿Sabes qué? Estos 10 minutos Son para, son mí. para mí Y si sí, la prisa de todas maneras no se va a acabar De todas maneras todavía falta mucho a la línea 3 del tren ligero Para que la habiliten y desahogue el tráfico sí. De todas maneras hay embotellamientos por aquí y por allá Y el caso es que no volteamos hacia nuestro interior. Exacto. Entonces, eh, de toda esta conversación, yo con, hacia donde yo quisiera llevar el punto, salvo la mejor opinión de nuestros radioescuchas, es a que nos demos el tiempo de hacer contacto con nosotros mismos. Esto para mí fue algo fantástico. Cuando yo lo descubrí, fue un impacto muy fuerte para mí. Y, y por cierto que no sabía qué hacer con ello, pero se abrió un puer un, un, una puerta tan grande de, de, de mí mismo, que de momento no supe ni qué hacer, pero fue una experiencia fantástica. Pero lo que más me gustó de ese momento, ya lo, se los platico con detalle en una siguiente ocasión, fue que para mí resultó todo un descubrimiento darme cuenta que yo me siento muy bien conmigo. Sí. Claro. El y no lo sabía, se los juro, no uh -huh. me había hecho consciente de ello. Lo importante que es estar en contacto contigo y disfrutar ese contacto sí, contigo. es hermoso. Y se empiezan a hacer una serie de revelaciones, sobre sí. todo cuando lo, lo, lo tratas de hacer frecuentemente. Sí. Entonces, es algo que yo le recomiendo mucho a la gente. Dense este espacio de estar con ustedes. Sí, es que cuando ya se conoce uno interiormente este haces las paces aparte con las demás personas como que no sé algo pasa algo algo pasa. Algo, algo cambia por Así supuesto es. y vas descubriendo al ser que verdaderamente eres sí. yo les garantizo que si ahorita yo en nuestros radioescuchas les preguntara y me pudieran contestar vía telefónica o vía eh, no Máilo, sé email o como, como fuera sea. que me dijeran quién es cada uno de ustedes verdaderamente Me darían muchas respuestas que no son, como por ejemplo dirían, pues yo me llamo fulano, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, y solemos contestar cosas que no son, eso no es lo que somos, una cosa es cómo te llamas, otra cosa son los roles que tienes y otra quién eres. acabas Muy de bueno. decir. Ricardo. Este, no, no sé Digo, ya son dos programas Que te hemos invitado este, igual, Felizmente Felizmente, <risa> exactamente, gracias, ¿eh? muchísimas gracias Pero, ¿ha de ver algún radioescucha Que esté interesado quizá en tus terapias O etcétera? Sí, claro No sé si le puedes proporcionar tu teléfono Con WhatsApp, gusto. claro que este, sí Para que igual alguien se contacte contigo Por supuesto, mira, mi teléfono Y WhatsApp uh -huh. también, es el 33 17 89 42 13 una vez más uh -huh. 33 17 89 42 13 y pueden encontrar también mi página nuestra página de Facebook de mi esposa y yo que se llama Lumánica así tal cual Lumánica eh, ahí se pueden Bien. dar un poquito más cuenta, hay una pequeña muestra ahí de varias cosas, no uh -huh. es todo pero ahí se dan un poquito más idea ¿no? ah, y por supuesto bellísimo. también por esa vía hay una mensajería uh -huh. el messenger de la página también pueden escribir perfecto pues Que los Radio Escuchas ha ah, de ver al, o algún más que interesado que quiera contactar y contigo. Y con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Ahora sí que, porque vemos bastantes personas <ríe> sí. sí. con muchas preguntas. No, y, <risa> y, y que ya no nos alcanza la hora. Sí, pues claro claro muchas sí. gracias ah. Ricardo no, al por haber un placer aceptado. estar aquí con todos los Radio escuches. Y bueno, pues este más adelante, pues digo, es mucho abusar, pero más adelante pues, te volveremos a invitar. Me ha encantado la vida, es de estar aquí en este lugar tan agradable con ustedes, Ay, que son gracias, tan gracias. buena compañía, así como con todos nuestros escuchas Muchas así gracias. Pues Ajá. nos despedimos, Entonces, Blanca. Así es, y me quiero despedir con una frase, como dijo ahorita Ricardo, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Así es. Así es. Ah, buenas noches, <risa> pues, muchísimas buenas noches. gracias. Y hasta el próximo jueves. Luz y bendiciones Feliz sí. fin de semana. Hasta luego.